Cuentos de hadas españoles El espejo mágico Era así una vez En las hermosas calles de Granada Donde solo se oía una cosa ¡Oh, qué cosa más triste! Un hombre tan guapo Pero sin anillo ¡Oh, Dios mío! ¿Nunca elegirá esposa? Las mujeres de Granada No valen la pena Dime, querido ¿Seguirá soltero toda su vida? ¡No, no! No digas esas palabras tan terribles porque Él merece una compañera y nosotros una reina Recemos porque nuestro amado rey Nos permita ver a su hermosísima novia ¡Ah! Nuestro rey es un hombre generoso Seguro que está esperando a la mujer adecuada ¿Pero quién es la mujer adecuada para nuestro rey? Esa era la pregunta que perturbaba a todo el mundo en Granada Majestad, cualquier mujer sería muy afortunada de teneros como novio No quiero una mujer afortunada La mujer con la que me case será la reina de Granada. Tiene que tener un carácter fuerte. Deberá tener amor suficiente para ella y para todo mi reino. Tiene que ser indulgente y condescendiente. Pero, majestad, ¿cómo sabremos que la mujer tiene todas esas cualidades? ¡Ah! Ese es el problema Solo me casaré con una mujer Que no tenga nada oscuro en su corazón uh, ¿Podemos pedirle un informe médico? ¿Qué? Duncan, no me refiero a nada de eso Me refiero a que debe tener un corazón limpio ¡Oh, claro! Ya lo sabía Necesitaríamos algo mágico Que nos ayudara en esto El rey estaba preocupado Necesitaríamos algo mágico que nos ayudara en esto Tomó una decisión Y llamó a su fiel barbero Emilio a palacio al día siguiente Emilio, necesito tu ayuda ¿Mm? Cuéntame, Emilio, ¿qué le pasa a un reino que no tiene reina? ¿Por qué tendría que responderle yo esa pregunta, señora? Bueno, ¿por qué no? Nuestro rey ni de lejos va a elegir esposa él mismo. Vaya, vaya, elegirle una mujer me va a traer problemas. ¿De qué hablas? Ay... Esperar varios años, el rey ha decidido por fin usar el espejo mágico ¿El espejo mágico? Sí, bueno, tengo un espejo mágico que encontré en las cuevas hace años Solo el rey sabía de su existencia y ha guardado el secreto todo este tiempo Ahora quiere que lo use para ayudarle a encontrar la novia perfecta ¿Le enseñará quién es la novia y dónde está ahora? ¿Muestra el futuro? No, nada de eso Lo que hace es mostrar el verdadero carácter de la persona que se está mirando Si no tienes un corazón limpio, cuando te miras en el espejo se te llena la cara de granos El rey ha decidido casarse con la mujer perfecta, aquella que se mire en el espejo mágico y no le salgan granos. Entonces, solo las mujeres ricas y educadas pueden mirarse, ¿verdad? No existe ningún criterio para poder mirarse en el espejo. La única condición es que la mujer debe mirarse en el espejo. La noticia se extendió como la pólvora Todos los días había mujeres fuera de la barbería Solo para ver qué mujer se atrevía a mirarse en el espejo mágico Pasaron los días, pero nadie entraba A las mujeres les crecía cada vez más el pelo Solo para evitar ir a la peluquería Los padres en Granada estaban muy enfadados con sus hijas Fiona ¿Por qué no lo intentas? Y tener furúnculos en mi preciosa cara no puedo, padre ¿Entonces crees que no tienes un corazón limpio? Ah, oh, no, bueno, sí, bueno, oh, padre He decidido no casarme nunca ¿Qué? Sí, viviré contigo toda mi vida Oh, te quiero, padre Sorprendentemente, Fiona no era la única que de repente había jurado no casarse nunca Las mujeres de Granada preferían estar solteras el resto de su vida Que hacer la prueba para casarse con el rey A algunas mujeres de hecho les daba tanto miedo Que se negaban a mirarse en sus propios espejos El miedo a los granos no quedó ahí Se decía que algunas mujeres habían dejado de usar cucharas... ...por miedo a verse reflejadas sin querer. ¡Oh! Prefiero comer con las manos. Pero señora, son fideos. ¡Oh! ¿Qué más da? ¡Me encanta comer fideos con las manos! ¡Mira! <risa> Como ninguna mujer ponía un pie en la barbería... ...ahora solo cortaba el pelo a los hombres... Cuéntame, ¿no se ha atrevido ninguna mujer a mirarse en el espejo? No, señor. ¡Es terrible! ¿Cuánto tiempo debería permanecer soltero? ¿Qué? ¿Pero por qué no se casa? Bueno, yo también quiero casarme con la mujer perfecta. Ay. Esto es terrible. ¿Son estas cualidades tan difíciles de encontrar? ¿Nunca encontraré una novia? Eh, uh, majestad, me han hablado de una mujer que no rehusará mirarse en el espejo mágico, pero es una... ¿Quién? Dime. Una pastora. Emilio, ¿te has vuelto loco? ¿Una pastora? ¿La reina de Granada? ¿Cómo te atreves? ¿Por qué una pastora no puede ser reina? Si tiene las cualidades para ello Haber nacido en una familia de pastores No debería impedírselo Recuerda, Duncan Los auténticos líderes con frecuencia Proceden de orígenes humildes Emilio, vea por ella y tráemela aquí El día que la pastora llegó a Palacio Fue todo un acontecimiento en Granada La noticia se había extendido y la multitud se agolpaba en la zona. Había murmullos y dudas por todas partes. Ha ¿Has no puedo, no creer. no ¿Puedo creerlo? Puedo creerlo. Claro, esto es insólito. La pastora entró cautelosamente, se asustó y se puso nerviosa al ver a tanta gente reunida en el palacio. Oh, por favor, tranquilícese, señora. Dígame. ¿No le preocupa mirarse en el espejo mágico? ¿Es consciente de lo que podría pasarle? Si ha cometido errores en el pasado y no tiene un corazón limpio... ...su cara se llenará de granos. Ah... Soy consciente, Majestad. Pero creo que cometer errores es humano. Todos los cometemos. Estoy segura de que he cometido muchos errores... Y he tomado decisiones malas Pero he aprendido de mis errores Y sigo aprendiendo Y siempre aprenderé No me avergüenzo de mis defectos Los acepto Me hace más fuerte Tras decir esto La pastora se inclinó ante el rey Y se puso ante el espejo Todos miraban Y el palacio quedó boquiabierto Los ojos azules y la piel clara de la pastora no mostraron ningún defecto en el espejo. Se apartó para mirar al rey y se encontró con una mirada enamorada del rey. Granada ha encontrado a su reina. Granada ha encontrado a su reina. El palacio los vitoreó, pero de repente sonó una voz aguda. ¡Un momento! Exijo mirarme en el espejo ahora mismo Puedo demostrar que nunca ha sido mágico ¡Todo es mentira! Un trato es un trato Os hemos dado a todas la oportunidad de miraros en el espejo Pero ninguna ha tenido la confianza en sí misma para mirarse Si el espejo tiene poderes mágicos o no Ahora eso ya es historia Deberías haberte mirado cuando tuviste la oportunidad ¡Tenéis razón, Alteza! ¡Mis disculpas por el comportamiento de mi hija! ¡Mi reina! ¡Nunca olvidaré lo que habéis dicho! No deberíamos ocultar nuestros errores. Debemos aceptarlos y aprender de ellos. Cuando nos perdonamos, podemos aceptar indudablemente los errores de los otros y también perdonarlos. Solo así nuestros corazones estarán limpios y vuestro corazón es, sin duda, el más limpio de todos. Granada se siente muy honrada de teneros como reina. El rey estaba feliz por haber encontrado la novia perfecta. La ceremonia matrimonial fue una de las más grandes que Granada había visto. La gente bailaba alegre de haber encontrado una reina con voluntad fuerte y generosa. Y por lo que respecta al espejo mágico, nunca se supo si era realmente mágico, porque la verdadera magia yace en nuestro propio corazón. Fin